Estamos en la puerta de entrada a la Patagonia chilena, en la región de Aysén, un territorio de clima frío y lluvioso. Aquí llegamos hasta su capital, la ciudad de Coyhaique, para conocer la historia, música y lo que sucede en esta región, junto a Tommy Fernández. Amo estar bien solo, pero amo más estar con vos. Loco Deja que la loca Salga sola Tengo un amor Que no está con Las veredas conducen, guían y conectan. Funcionan como venas que transportan sonoridades. Proyectos artísticos que construyen un gran mapa, de norte a sur, de sur a norte, como una vereda. Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura en la que iremos construyendo este mapa llamado Vereda Sur. Un proyecto en formato podcast en el que indagaremos en las relaciones de circulación, asociatividad y y distribución de música a nivel nacional. Vereda Sur. Capítulo 15. Región de Aysén. Artista: Tommy Fernández. Soy Tomi Fernández, soy cantautor, eh, compongo canciones con, con la guitarra, con mi voz. Algunas veces me acompañan amigos músicos con otros instrumentos. Soy de la región de Aysén, nací en Coyhaique. Estoy actualmente viviendo en Chile Chico, que es otra, otra ciudad de la región. Bueno, mi música está ligada como a los sonidos eh, acústicos, eh, un poco pop, un poco urbano eh, Se aleja un poco también de, de lo que es la música tradicional de acá de la región Yo creo que eso vamos a hablar también un poquito Y eso Si yo no escucho nada de lo que dicen pop En la región de Aysén, yo creo que hay dos corrientes bastante marcadas en cuanto a lo musical, que es una la música tradicional, la música podría decirse del, del campo, de, de, de los sectores rurales, que es una música que tiene influencias eh, de la música gaucha, de la música eh, chilota, y por otro lado también está una corriente de música de música pop, música rock y por ahí también ya tienes toda esa amalgama de sonidos que, que nacen de eso, o sea, mucha música punk, eh, y mucha música metal, harto Stoner también se vio en un momento eh, principalmente en Coyhaique y Puerto Aysén, que es donde más, creo yo destacan proyectos musicales ligados a esa, a esa sonoridad eh, yo en lo personal me muevo más por la vereda de, de, de lo segundo de, de la música más más pop, con influencias de la música eh, ochentera argentina, que pegó mucho acá en la región, que si bien no es no está tan ligada como el rock nacional, eh, argentino cierto como Spinetta o Eh, Manal, Papo, otras bandas un poco más antiguas que vine a conocer después y que también me influenciaron en algún momento. Pero creo que hay arte de influencia de eso, de la música de la música argentina y también de, de, la, de la trova latinoamericana un poquito. Y creo que de ahí me he agarrado un poco para, para hacer mi, mis canciones. En algún momento también estuve ligado al, al rock. Yo creo que es algo que tengo ganas también de retomar en algún momento. Eh, tuve una banda que se llamó Lobos Marinos. Hicimos varias canciones, pegaron harto acá en la región. Tuvimos la oportunidad de ir a tocar afuera, eh, afuera de... De, de la región, de Chile, y fue algo bien bonito, fue una etapa bien bonita, como en el año 2015 hasta el 2018 más o menos. Y en el 2019 empiezo a, como mi carrera ya solista, que si bien igual antes ya venía escribiendo canciones, intentando grabar algunas cositas ahí en la casa, pero en el 2019 saqué mi, mi, mi EP, y creo que gustó bastante a la gente eh, local, algunos amigos de afuera. Yo también estudié en Concepción, entonces también ahí me empapé un poco de, de esa onda de conce, y que me gustaba Conce porque era como una, una línea media entre lo que era Santiago y, y lo que era Coyhaique. Como que me mantenía ahí en la ciudad chica, pero era una ciudad grande también. Entonces eh, fue bonita esa etapa también. La región tiene, tiene de todo, podría decirse. Tiene montañas, tiene ríos, lagos, tiene pampa, tiene campos de hielo, pero también tiene ciudad, también tiene urbanidad, tiene ruidos de autos, animales... Por ejemplo, en Tortel, en Caleta Tortel, ahí se escucha mucho lo que son los chucaos. Y es bien bonito porque tú te despiertas en la mañana y como es una zona muy húmeda y está en un, un fiordo, o sea, al lado del, del mar, y viene también de todo lo que es la desembocadura del río Báquer, eh, se da harto para, para la presencia del chucao y es bonito escucharlo en las mañanas, las tardes. Es bien relajante, es un sonido bien característico. Naturaleza por montón, por supuesto. Sí. Yo creo que por ahí también nace bastante la inspiración para hacer música de muchos colegas que que tú lo escuchas y sus letras hablan de eso. Eh, incluso yo también en algún momento he escrito canciones ligadas como a la, a la defensa de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, lo que fue Patagonia sin represas, que, que fue bastante fuerte, bastante nombrado, yo creo, en, en todo el país, y también fuera de este, eh, la lucha contra Hidro Aysén. En algún momento yo creo que inspiró mucho, sobre todo la naturaleza. Yo creo que de por ahí viene la inspiración. Propuesta artística Básicamente son ideas que se me vienen en la cabeza de vivencias personales, de, de observar, ...mucho algunas cosas... ...si bien soy de la región de Aysén... ...no soy del campo... ...soy una persona que se crió... ...nació en la ciudad... ...en Coyhaique... ...en la, en la urbe... ...es una ciudad que está creciendo bastante... ...ya desde hace muchos muchos años... ...tenemos la suerte igual de... ...no sé... ...pues salir... ...caminar 15 minutos... ...y ya encontrarte en un, en un lugar... ...de naturaleza muy hermosa... ...en donde puedes disfrutar... ...de deporte en la naturaleza... O, ...o simplemente contemplar... ...y luego de eso... Te vuelves para tu casa y estás nuevamente inmerso en, en lo que es la ciudad. Y yo creo que por ahí va eh, mi propuesta musical, que es de... Un poco tomar vivencias eh, personales, observaciones y transformarlas en canciones. Eh, para eso utilizo eh, mi guitarrita, fiel guitarra, acústica, de cuerdas metálicas y mi voz. Me gustan las melodías bonitas, trato como de hacer énfasis en eso y que las letras también sean simples, que se puedan entender, pero que tampoco eh, dejen de lado lo que es la, la poesía. O sea, si bien son letras sencillas, siempre estoy ahí podando un poco la, las letras, o sea dándole alguna palabra por otra para que de repente no suene tan simple pero igual conservando eh, de cierta forma la simpleza pero también hace, también hacerle alguna, algunos arreglitos ahí siempre los detallitos, las letras para mí son, son importantes yo creo que el segundo elemento que predomina harto en, en, en mis canciones es eh, el teclado eléctrico que está a cargo de mi gran amigo Juan Pablo Aguilera, que es un músico y productor musical ingeniero de sonido de, de Coyhaique, también Coyhaiquino, que tuve la suerte de conocer hace algunos años atrás, eh, mientras él estaba tocando con una banda que tenía en ese momento. Y yo dije, wow, cómo toca ese, ese loco, cómo no lo conocía antes. Salimos de ese concierto y estaba afuera y de repente viene caminando el, el Juan Pablo. Y yo le digo, viejo, eres seco, te felicito, acá Y me dice, bueno, a mí igual me gusta mucho tu, tu música. Y yo estaba recién como empezando, no, no, no pensé que este compadre iba a conocer mi, mi música, porque sí que fue bien bonito, fue como, al tiro fue como un momento de, eh, por así decirlo, como de, de humildad recíproca, ¿cachai? Como de una admiración eh, genuina, fue un momento bien bonito y, y de ahí nos hicimos amigos y, y empezamos a, a hacer música juntos. Que el tiempo para mí fue suficiente, y que solo me quedan los buenos recuerdos, pero no así Todo lo que hago me recuerda a ti Lugar, región, inspiración y composición En la región tenemos una diversidad grande de, de paisajes, de ecosistemas Una vez me tocó estar eh, un mes en, en La Pampa eh, En un sector que se llama eh, Villa La Tapera, por ahí Bueno, yo soy veterinario ¿Ya? Entonces en ese momento estaba haciendo yo una, una práctica en una estancia, en una ovejería. Entonces estaba ahí en La Pampa, qué sé yo, muy desolado. Es como poquita gente, poquitas casas y muchas ovejas. Y por supuesto llevé la guitarra porque sabía que iba a tener ratos libres en los que no había mucho que hacer. Y ahí salieron varias canciones, en Villa Latapera. Después otro lugar que para mí eh, siempre es fuente de inspiración y que nunca me deja de sorprender es eh, el Cerro Castillo. Ahí también recuerdo que, que escribí una canción que se llama Pobre y Fome, que está eh, disponible en Bandcamp, ahí para que vayan a escuchar, no está en, otro, en otra plataforma, solo en Bandcamp. Y otro lugar que eh, sí o sí ha sido fuente de inspiración también para algunas canciones que no han visto la luz, a excepción de una, es... Puerto Ingeniero Ibáñez, o una localidad igual de la región que queda a orillas del lago, lago Chelenco, también conocido como el Lago General Carrera. Yo viví también ahí, viví un par de años, pasé por un periodo un poco, podría decirse, solitario, medio depresivo. Por supuesto que han escuchado que cuando uno está medio medio de medio bajado de ánimo, eh, por lo general aflora la, la igual la, la inspiración como una especie de catarsis también. O una especie como de autoterapia y ahí salió inspiración para varias canciones que quedaron en, en mi computador nomás Eh, también fue fuente de inspiración y me sirvió mucho en algún momento ahora último en Chile Chico que es al otro lado del lago eh, como que cada vez me voy un poco más al sur y también ha sido fuente de inspiración pues tengo un buen grupo de amigos con los que salimos a practicar escalada eh, soy bien nacido al, al, a la práctica de la escalada deportiva entonces eh, es una comunidad bien bonita en donde hay harta buena onda harta motivación interpersonal y, y es súper entretenido igual eh, creo yo que es como una especie de, de bendición igual, poder disfrutar de, de la naturaleza de esa forma, o sea, haciendo deporte. Hay mucha gente que practica bicicleta o kayak, eh, la misma escalada, el, el montañismo que es distinto igual, eh, la escalada tiene un poco de escalada también. Y ahí también salió inspiración para una canción que se llama Granito y que estoy actualmente eh, grabando y que espero poder sacar este año ya prontito. ¡Gracias! Casi todas las canciones las he grabado en Estudio Uranio, que es un estudio que queda en Coyaique, eh, del ingeniero en sonido, músico y amigo, Juan Pablo Aguilera, nuevamente. Eh, el j tiene su estudio ahí, ha sacado bastantes trabajos, hartas bandas que están grabando. Eh, ahí grabé el, el EP Canciones Verdes. También una canción que salió el año pasado, que es Nueva Vuelta, Esa la, la grabamos eh, a través de un proyecto en que me invitaron a participar que se llama Música Popular Patagonia en donde se grabaron varios proyectos musicales le grabaron una canción a cada uno y eso lo grabamos en un home studio eh, que fue bien bonito, fue en, en pandemia entonces igual era un poco complicado pero vio la luz finalmente se pudo, agradecido igual ahí de los amigos de Música Popular Patagonia Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Severina es la última canción que saqué, el último sencillo hace un par de meses atrás es un tema que le compuse a mi gata a mi gatita mi compañera eh, de todos los días y bueno yo creo que la canción habla por sí sola así que vamos a escucharla tengo un amor que no es tan con Estás viajando por Vereda Sur. Muy cerca al océano Pacífico, al sur de Estangosta Faja, donde el corazón chileno con más fuerza se agiganta, donde el aire es puro aroma y saben a miel las aguas, donde salgodó la nieve, donde pellizca la escarcha, donde el sol de los veranos nos deja la piel dorada y en su girar día a día penetra por las quebradas para besar con sus rayos la espuma de las cascadas que sin cesar se deslizan en corrientes milenarias. La perla de las montañas, poema a Coyaique, autor Miguel Peña Araneda. Percepción y desarrollo cultural de la región. Espacios de, de producción musical, creo yo que hay pocos, pocos en la región para el, el universo de música, de músicos que hay rondando por acá. Creo que hace falta que también la gente se motive un poco más con venir a producir música a la región y desde el punto de vista de escenarios musicales de en donde mostrar la, las propuestas eh, también está un poquito flojo los bares como que aparecen de repente uno que es que, que pone un escenario pero al tiempo ya desaparecen después sale otro y así eh, hace un tiempo atrás estaba bien movida la escena musical acá 2016 hasta 2018 y quizás hasta antes de la pandemia yo creo que ahí estaba, estaba todo pasando había un, un barque es que se la jugaba harto por la música local y que sirvió también para generar una conexión y A generar audiencia local también que era el, el Ríos Libres en algún momento también hizo un festival y era era era bien entrete porque se la jugaba como les digo por lo local ya a veces cuesta un poquito que las autoridades eh, dice municipalidades eh, o gobiernos regionales pongan en escenario los músicos locales y, y siempre se está viendo que hay una preferencia por traer a música música de afuera igual responde creo yo también a que el público igual es como lo que más Eh, digamos, se eh, pide o, o, o que genera audiencia creo que lo que hace falta acá es que, que, la, que los proyectos eh, nos unamos un poco también y busquemos la forma de, de generar audiencia o sea de, de, de... y va todo ligado también a, a la producción, eh, tanto de la, de la música como de los eventos para que la gente finalmente nos escuche porque, pucha, ¿para qué vamos a andar con cosas? Al final uno se mete a Spotify y escucha la música que le gusta y que está a miles de kilómetros Para que la gente de acá conozca tu música, es necesario mostrarla, eh, y que te escuchen y te vean, que sepan que existes en el fondo, o ponerte en el mapa, y a veces eso cuesta un poquito, pero nunca es tarde, hay que darle nomás, hay que moverse. Algo que se, ha, que se habla siempre también es tener, claro, esta es una, una cuota de, de música regional por festivales, hace unos años atrás empezó también a funcionar eh, las escuelas de rock, ya y las escuelas de rock creo que también han, han ayudado bastante a posicionar eh, proyectos musicales para que los pueda ver la comunidad pero creo que desde lo, lo local desde lo institucional falta más inyección quizás de recursos para generar festivales propios y que, quizás también hay que sacar la música un poco de los bares, pues no no, no siempre eh, es tan, tan bueno eh, tocar siempre en bares y últimamente también he escuchado a algunos colegas de otras regiones también que dicen no voy a querer a tocar a collayique pero eh, no quiero tocar en, en, en bares esa es como la única el único requisito entonces eh, tampoco hay mucho otro espacio donde tocar. ya está el centro cultural que pertenece al gobierno regional que sí estamos gestionando ahí una un, un, un concierto para el fin de año con unas bandas amigas y ellos eh, por tocar ahí te, te piden el 30% de las entradas. y tú tampoco podía llegar y cobrar tanto po, porque si bien nuestro afán En, específicamente en este para este concierto no es llenarlo los bolsillo de plata, ¿cachái? Es como hacer algo para mostrar nuestra música nomás. Pero de todas maneras igual hay hay, hay costos asociados, hay tienes que pagarle al sonidista, somos tres proyectos, entonces no, no es la idea tampoco que uno esté pagando por tocar finalmente. Creo que quizás el trato con los con los músicos locales debería ser un poco más un poco más suave por decirlo de alguna forma espacios de difusión igual existen las radios locales por ejemplo siempre tienen las, las puertas abiertas para para que uno pueda ir y conversar y hablar acerca de, su, de sus propuestas o de sus shows eh, está esta misma este un proyecto eh, de música popular patagonia que también ayuda a bastantes propuestas musicales pero siento que siento que falta todavía existen eh, existen festivales locales que son festivales costumbristas tradicionales, de cierta forma son vitrinas también para proyectos musicales pero que van ligados a la vereda que les comentaba en un principio de la música tradicional, del, del chamamé de la ranchera de la milonga eh, están por ejemplo las jineteadas También son festivales en donde van y tocan los payadores Que también son, son bastante eh, frecuentes de ver acá en la región Hay algunos colegas ahí que, que le hacen el aguante a la música tradicional Algunos muy jóvenes igual Y tu compañera Tiene un límite en su paciencia Tiene un límite en su paciencia Baja la Velocidad es una canción que es muy personal, una canción que funciona como una especie de, de mantra, también para mí o, o, o para, para quien la escuche, porque es una canción que repite constantemente Baja la Velocidad, que en el fondo quiere decir relaja un poco, baja las revoluciones, calma, vive el momento, el presente, el día a día, y tiene específicamente una frase en la segunda estrofa que dice, es baja la velocidad, que aquí el que se apura pierde el tiempo. Y esa es una frase eh, que es bien de acá, que, que dice, la frase original es, el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Así que esta canción se llama Baja la velocidad. Baja la velocidad. Gar con peso geno. Posca la velocidadá! Para que tu círculo de energía sea luz Tienes que aprender A no cargar con peso ajeno Para que tu círculo de energía sea luz Tienes que aprender no cargar con peso ajeno Tienes que aprender A no cargar con peso ajeno Tienes que aprender A no cargar con peso ajeno Baja la velocidad Que aquí el que se apura Pierde el tiempo estás viajando por Vereda Surnicacio Luna, Daniela aleui Luciano aguat los Vázquez efecto arrebol camilo ainol Arrieros Daén coni santana Boris verdugo son algunos artistas que han emergido en la región deén la importancia de trabajar con medios independientes y otros artistas de la región. Acá en la región, al ser un, un espacio, si bien es grande, pero la densidad poblacional es muy pequeña. Somos poquitos habitantes para el vasto territorio que hay. Es súper fácil eh, como conocerlos a casi todos, a casi todos los que integran eh, las artes en general. La música, el teatro, eh, la literatura, la pintura, etcétera Se forman redes, por ejemplo, yo estoy en un, en un WhatsApp que es eh, Cultura y ahí siempre están tirando todo lo, lo que es afiches eh, de actividades culturales, eh, talleres, eh, presentaciones y específicamente con los músicos yo podría decirte que en lo personal tengo una súper buena relación con todos los que conozco porque en realidad obviamente no los conozco a todos pero porque hay harto, se sorprenderían de la, de la cantidad de, de músicos que hay acá y música en, en la región porque son hay mucha música Siempre está saliendo por ahí alguna colaboración, por ejemplo, el otro día, hace poco. Acá hay un colectivo eh, cultural que se llama Malotún Ortiga y ellos llegaron a la región hace unos 10, un poco más de años, quizás 15, eh, con muchas ganas de hacer cosas cuando aún faltaba mucho todavía y creo que lo han hecho así excelente. Ellos tienen una serie de conciertos que se llama The Dark Side of the Sur, como The Dark Side of the Moon pero de sur y todos los años hacen una serie de conciertos acústicos yo participé el año pasado de hecho lo invito a escucharlo y a verlo está en YouTube de The Dark Side of the Sur Tommy Fernández y hay eh, músicos tanto de la región como de, de otras partes de Chile este año por nombrar un ejemplo y volviendo a lo que hablábamos de, de las colaboraciones este año tocó sepa eh, Funk que es una banda de, de funk de acá de, de, de Coyhaique y invitaron a Rodrigo Carrasco que es saxofonista y por ahí se armó algo bien bonito también, por poner un ejemplo. Acá hay un río que pasa al lado de Coyaiquito que es el río Simpson y se hacía un festival ahí a orillas de este río entonces se hicieron en algún momento intercambios en los que venía a tocar alguna banda Ponte Tú de Iquique a Rock Río Simpson y nosotros fuimos a tocar allá a Iquique como este intercambio ¿cierto? Entonces creo que de esta, de esta forma es súper importante para poder tener visibilidad para poder salir de la región que a veces cuesta un poquito estamos tan arraigados en nuestra en nuestra tierra en nuestras costumbres que a veces cuesta un poco salir pero si uno genera redes si uno conoce otra, otras personas otros músicos músicas que estén dispuestos como a hacer este tipo de intercambios o recibirte o, o, o a invitarte que tú también obviamente puedas eh, invitarlos también a como yo les hago la invitación a ustedes que vengan a conocer la región de IZEN creo que es súper positivo tanto para para para el desarrollo musical eh, personal como para, para generar relaciones entre, entre músicos de todas las latitudes de, de nuestro país y por qué no de, de también fuera de, de Chile en el que está Otras propuestas musicales de la región Por nombrarles algunos tenemos una propuesta que se llama Arborescencia que es una, una banda nueva un dúo musical eh, que es bastante interesante eh, tiene una fusión ahí bien bien potente bien onírica eh, y está bastante interesante para que lo vayan a escuchar también Arborescencia Otros propuestas que para mí son unos maestros, son los Trapananda, ya, eh, ellos también son un dúo musical con muchos años de recorrido, mucha musicalidad. Ellos tienen mucha música ligada también a la naturaleza, a todo lo que es la región Taizén y también están disponibles en, en las plataformas de, de difusión musical. Eh, Nahar Andariega, por ejemplo, también es una música muy buena ella es originaria si no me equivoco de puntarenas pero está viviendo acá en Coyhaique hace algunos años y es sequísima vayan escuchen la eh, síganla porque es, es muy buena entonces el color de mi edad pero yo me voy a quedar con una que les voy a recomendar una canción para que nos vayamos ahí arriba también con arte energía que son los Cabres de Nicanor Porro, eh, esta es una banda de Puerto Aysén, es una banda punk, eh, es una banda ahí de la resistencia del punk, tienen canciones bien bien entretenidas, eh, son hartas historias buenísimas y yo me voy a quedar con una canción que se las quiero compartir a ustedes, que es de Nicanor Porro, se llama Fumo Prensado. Muchas gracias Vereda Sur por la invitación, soy tommy Fernández, pueden encontrar mi música en las plataformas de, de difusión musical disponibles, en redes sociales, solamente en Instagram, estoy ahí como tommy Fernández con dos zetas y tommy con TH. Así que eso gente, muchas gracias por escuchar Vereda Sur y nos estamos copiando por ahí. Un abrazo y cariños a todos. Hemos presentado el capítulo 15, Región de Aysén un archivo sonoro que cuenta historias de músicos y músicas un viaje por las regiones de Chile un podcast que construye un gran mapa el que puedes escuchar desde cualquier lugar en veredasur.cl todas las plataformas digitales y una red de medios de comunicación que colaboran Radio Aini, región de Arica y Parinacota, Radio Origen Radio Negüen, Radio Maipo todas de la región metropolitana Radio Ancoa de la región de Maule Radio Tricolor Región del Bío Radio Arcoís de región de la Araucanía y Radio 45 Sur de la región de Aysén. Vereda Sur, un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el próximo capítulo de Vereda Sur, tomamos rumbo a la región de Magallanes y conoceremos el proyecto musical de Chugar.